nosotros empezamos con este tema por el tema de que vimos la realidad del de otro lado eh, porque en una otra ocasión también nos tocó pasar por un ropero así que al ver a muchas personas que concurría nos dimos cuenta la necesidad de la gente entonces un día charlando entre nosotros con Patricia eh, decidimos también aportar un granito de arena para todo aquello que necesitaban y bueno, así fueron surgiendo las cosas y otras ideas como para poder preparar una merienda para compartir con ellos Bien, eh, te consulto Hernán de ¿En qué hora se puede asistir al ropero? ¿Cómo se puede uno comunicar si quiere llevar quizás alguien quiere llevar algo de ropa? Eh, cómo, ¿Cómo están los horarios? Cómo, ¿Dónde se puede ¿Y dónde informar es? la gente? dónde es eh, sí. Nosotros es, eh, estamos eh, el día martes y jueves de 3 a 6 de la tarde Bien ¿En dónde? En la calle 30 y 29, 30 y 29, perdón, eh, barrio 20 de Marzo. Bien, eh, ves entonces alrededor, eh, Hernán, esto de, de la necesidad, ¿no? Ahora, eh, mucho más que antes. Sí, la verdad que sí, eh, la verdad las cosas están muy complicadas, encima también por el tema que hace mucho frío, así que... Por eso nosotros decimos aportar este granito de arena y poder ayudar a los que más necesitan. Bien, eh, ¿se acercan más eh, familias, niños, niñas, gente grande? Eh, ¿Cómo? ¿Me podías repetir? que eh, Las personas que se están acercando a los espacios, a estos espacios que sabemos, bueno, no solamente es el ropero, sino que también, como decíamos, una merienda, eh, ¿Sí? niños, familias enteras, eh, gente grande... Sí, la verdad vienen de distintas edades también vienen lo que es muchos niños eh, eh, familias familias de forma de 34 personas eh, la verdad eh, vienen bastante así que y hablando de los niños eh, también ya tenemos pensado en hacer varias cosas para el día del niño por lo tanto estamos trabajando con elaboraciones para poder costear unos datoss unos gastos necesarios Como para preparar una bolsa de golosina, una chocolatada, unas facturas y todo eso Bien, bueno Hernán eh, Felicitaciones por por esta Iniciativa tan necesaria Porque bueno, además esto, ¿no? Que sabemos eh, Viedma, Patagones, somos vecinos y vecinas Solidarios, solidarias mm, Son varios los puntos que Donde eh, están armando Viandas, roperos y demás Así que bueno, como, como Decíamos, y si querés repetirnos la dirección Para ver si hay quizás algún vecino o vecina Que quiera colaborar con ustedes Con este ropero, o quizás Eh, con la merienda que hacen, a ver qué es lo que más se necesita. Eh, sí, eh, nosotros estamos ubicados en la calle 30 y 29, barrio 30 de Marzo. Bien, perfecto. ¿A partir de las 18 horas? Eh, a partir de las eh, 15 horas Bien, 15. hasta las 6 de la tarde, de Bien. 15 a 18 horas.